¿Cómo va allí? Todo bien, acá con muchas ganas de saber cómo se vienen preparando para el sábado y、eh, para esta actividad que nos parece sumamente interesante. Sí, bueno,、eh, en el marco, como bien decía, del muestra todo, que estamos desde el Centro Cultural de la u n s presentando diversas、eh, actividades o propuestas que se h a venido llevando a lo largo del año las distintas áreas、eh, que estamos presentando. Eh, activando ahí desde, desde el Centro Cultural, y una de las actividades que vamos a realizar o que estamos、eh, promoviendo desde el área de Pueblo o c c i d n a l que una es una de nuestras ú l t i t a s actividades、eh, del año, es justamente、eh, esta proyección de FISISTUCUNA, de del Colectivo de Comunicación Audiovisual Arandú, y un poco antes también vamos a estar presentando una charla de debate en torno a、eh, la. a p r e s Los museos y los pueblos originales. Bien, bien.、Eh, para, ahí, para aquellos que, por, que nunca han asistido digo, al centro cultural,、eh, que nunca han、eh, participado de algún evento de, de Arandú, contame con qué se van a, se van a encontrar. Bueno, Arandú va a presentar、eh, este sábado justamente tres materiales que hemos venido trabajando de estos últimos. Eh, estos últimos años hemos estado、eh, principalmente trabajando con referentes de nuestra región, de nuestro territorio. Eh, vamos eh, a presentar tres micro documentales、eh, que van a narrar justamente el trabajo、eh, que vienen realizando estas referentas、eh, sí. en distintas、eh, áreas. ¿no? Por ejemplo, nos va a acompañar、eh, Gladys Roa, de Azurendú que es una referenta. De la comunidad guaraní, b u e j a r a y a z u r en Duda, acá de José Cepaz,、eh, quienes nos van、eh, a hablar un poco sobre lo que es la espiritualidad,、eh, la cosmovisión del pueblo guaraní o de los pueblos indígenas también presentes aquí en Buenos Aires.、Eh, y vamos a presentar otro microdocumental que va a trabajar el tema de la, del territorio, de la tierra,、eh, como es el caso de n t referente al ILEN, que e l Del Vivero Yuyeras, quien justamente nos va a hablar sobre el trabajo que se realiza para el cuidado, la preservación、eh, de las plantas de nuestro territorio también, ¿no? Y、eh, va a estar también、eh, acompañándonos a Arañahui,、mm. eh, nuestra referente quechua de c o l o q u e c h u a que además nos va a estar hablando o nos va en, en, en el microdocumental que hemos trabajado. Con Aranú nos habla en realidad sobre algo muy central、eh, para nosotros y nosotras, que es la alimentación, ¿no? Cómo、mm. eh, recuperar esa alimentación sana、eh, y cómo, bueno, nos vemos bombardeados、eh, diariamente o cotidianamente con distintas. Eh, producciones que de alguna manera afectan a nuestro cuerpo, a nuestras cuerpas, y bueno, Sarañagui va a hacer hincapié justamente en, en cómo nuestros cuerpos alimentarnos de manera más、eh, sana. Así que, bueno, estos tres microdocumentales van a girar en torno a estas tres temáticas: de territorio, de alimentación y de、eh, espiritualidad.、Uh -huh. Así que, bueno, vamos a hacer como esa, esa presentación. Es la primera vez que desde Arandú. Eh, presentamos producciones propias. Siempre hemos trabajado eh, producciones eh, o hemos trabajado siempre,、eh, siempre eh, acompañadas de organizaciones, de instituciones educativas. Y en esta oportunidad lo que hemos hecho es trabajar producciones propias, pero en colaboración con esas referentas,、eh, ya que la idea de nuestras producciones siempre es mostrar una narrativa propia, una narrativa propia. Eh, de colonizadora también, o que muestre、eh, nuestras propias realidades y principalmente las realidades de aquí del conurbano bonerense a también. Bien, pensaba,、eh, me hablabas de d estos e relatos y, y estas personas, digo, vienen con un trabajo importante ya hace, hace mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, la, la propuesta nuestra también de, de hacer estos materiales es reivindicar este trabajo, esta militancia que vienen realizando y sistematizarla también. ¿no? Mm. Quizás son r e f e r e n t e s que las vemos siempre en muchísimas luchas, en muchísimos espacios de resistencia. Entonces, bueno, es, era importante también para nosotros、eh, plasmar en, en, esta, en esta herramienta audiovisual todo este trabajo que vienen realizando. Eh, y que además también、eh, estos materiales, cuando, una vez que los vean, van a poder、eh, utilizarlo incluso en, como herramientas、eh, didácticas también para poder trabajar en distintos espacios de enseñanza o de formación、eh, a través de las voces de ellas mismas, ¿no? de, nuestras, de estas referentas,、eh, que como bien decía, ¿no? vienen trabajando ya desde hace muchísimos años. En nuestro territorio, entonces, además, pienso que estos materiales son como un homenaje, son como una reivindicación a toda esa labor, a todo ese trabajo, esa militancia que vienen haciendo、eh, cotidianamente, incluso tan,、eh, de la mano de muchos y muchas de nosotras también. Bien,、eh, bueno, para aquellos que por ahí no, no saben, una, una propuesta、eh, que arranca: ¿a qué hora? ¿con entrada libre y gratuita? ¿Tiene buena contribución? Contame. Las actividades,、eh, si bien sabemos las condiciones en las que nos encontramos hoy en día, las universidades públicas, todos y todas creo que sabemos de este desfinanciamiento que estamos、uh -huh. atravesando las instituciones superiores. Sin embargo, seguimos、eh, apostando y seguimos manteniendo en que muchas de nuestras actividades tienen que ser libres, tienen que ser abiertas a la comunidad. Así que estas、eh, propuestas que vamos a presentar en el Centro Cultural vienen. En ese sentido, así que tanto esta proyección de Arandú, que va a ser a las 7 de la tarde en el Centro Cultural,、eh, va a ser abierto、eh, a la comunidad. La dirección es Roca 850, también entre、mm. Roca y Muñoz. Y también, si quieren por ahí, también escuchar una charla de, de, la, la, de, de los pueblos originarios y el lugar de, las,、eh, de los museos hoy en día, también con relación a la presencia de los pueblos indígenas. Están invitadas también a las 5 de la tarde ese mismo día, así que desde este sábado, desde el espacio de Pueblos Originarios, vamos a estar con actividades desde las 5 de la tarde. Así que les estamos invitando、eh, y bueno, vamos a recibirles con todo el cariño, como siempre. Bien, ahí hecha la invitación.、Eh, bueno, Bea, gracias por brindarnos unos minutitos y bueno, de acá、gracias. a que sea la actividad, vamos a estar difundiendo. Gracias a ustedes, a ñ a k i y que tengan un lindo día. Te mando un abrazo grande.